Y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com Fin del espacio publicitario. Argentina. 570 No se mueva. No se mueva. Ya viene. Turismo carretera. Turismo carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarazza. Como te quise mi amor, jamás te van a Bueno, eh, retomamos el contacto, vamos directamente con Nicolás Casarangui. A, a ver, Nico, si estamos, ¿cómo te va? Hola, Fabián, buen día. Eh, estoy acá perfecto, te escucho. Bueno, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo son estos primeros entrenamientos? No? Porque imagino que después de toda la adrenalina de, de Río de Janeiro, todo lo que se vivió por la actuación del equipo, por el retiro de Manu y, y de Chapo de la selección, por cómo se fueron dando las cosas, tantos días... Además para vos que estuviste al frente de en todo el proyecto, al todo el proceso, este después llegar, bajar, cambiar el chip y arrancar con este nuevo proyecto, es como que no hay un, un break ahí. Bueno, Fabián te decía recién y hablábamos con con no que con, lo vivo con mucha con mucho entusiasmo, eh, estoy ilusionado con el proyecto, sin, sin duda de que es un cambio muy grande En, en mi vida profesional y personal, porque fueron muchos años eh, que estuve en Regata de Corrientes, 59 nueve en Comodoro, y venir a Capital para mí es un desafío importante, pero quería hacerlo en el momento indicado, y, y bueno, Obras apareció con la con propuesta convincente, y, y, y no tuve dudas de, de comenzar... Eh, eh, este camino juntos y, y bueno, me encuentro en un momento muy bueno disfrutando de, de una institución que presenta unas condiciones de trabajo excelentes eh, estoy un poco sorprendido con el, una cosa es venir y jugar en contra de obras y si bien hay conocimiento es un círculo chico la liga pero una vez adentro uno empieza a entender un poco más la historia, la tradición del club en, en el básquetbol nacional eh, la idiosincrasia estoy en ese, en esa etapa donde quiero aprender un poco de la historia de de, de, cómo, de, de qué es lo que pasó acá en, en obras y porque me parece que para construir presente hay que conocer el pasado de los lugares este, y, y para eso hay que, que estudiar hay que escuchar hay que aprender primero antes de, de empezar a tomar tantas decisiones que eso que es lo que es lo que uno hace no es para lo que para lo que está este pero bien en, entusiasmado como te decía recién eh, comenzando a entrenar, eh, es un proyecto particular porque va a tener muchos jugadores jóvenes y algunos algunos jugadores eh, adultos, hasta ahora estamos pensando que el equipo va a tener cuatro o cinco jugadores mayores y el resto van a ser jugadores conformados en, o, o, o, o que pasaron durante mucho tiempo por la, por la institución, ya sea en la escuela eh, o en las divisiones menores y que han tenido progresivamente posibilidades y que año se le va a otorgar más posibilidades a muchos de ellos. Estamos hablando de que van a ser siete jugadores entre sub 23 y juveniles o seis jugadores entre sub 23 y juveniles y cuatro o cinco mayores, lo cual es un número bastante, que marca una heterogeneidad bastante importante en la, en el armado del plantel, pero pero bueno, ese es el proyecto y y me entusiasma. Eh, yo reciente decía también de, del tema de, de, de la convivencia entre la parte académica en este lugar con la parte deportiva profesional, que es particular también ¿no? que en un, en el mismo en la misma institución esté la escuela la primaria, secundaria terciaria eh, y los, los jugadores jóvenes puedan dormir y comer acá ¿Hola? Sí, sí, te escucho atentamente ah, eh, Pensé que se había cortado, que los jugadores puedan comer dormir, entrenar y estudiar en el mismo predio es algo inusual en el básquetbol argentino en el deporte argentino y es una atmósfera que, que es interesante de respirar Ol este, y, y encima encima conociendo cada vez que, que voy cono conociendo alguna persona y conozco un poquito más de la historia y me cuentan un poco más la tradición eh, más interesante aún el conocer o el saber menos la historia de Faravica de Flor Meléndez del mismo alemán Heriberto eh, Heriberto Saber y conocer esa historia me parece que es fundamental para entender dónde dónde estoy y para respetar también dónde estoy así que con mucho deseo de, de empezar bien pero primero quiero quiero conocer un poco más este desde eh, de, de, de, de, de adentro el lugar recién mencionabas eh, la conformación del plantel y si bien decías que hay sí. cuatro o cinco jugadores mayores el hecho de que sean germán horner y tal vez leyban me imagino que cambia un poco la atmósfera no La verdad que no no o sea es una yo no consigo la idea de, de buscar potenciar eh, jugadores jóvenes con posibilidades de jugar en alto rendimiento sin algunos mayores que puedan eh, mostrar el camino en el día a día este me parece que es es muy difícil conseguirlo y, y creo que es mucho menos significativo el aprendizaje cuando faltan esos experimentados. Así que en, en definitiva acá habrá un número grande de jugadores jóvenes y algunos experimentados los dos extranjeros y hasta ahora dos mayores que van a ser el sostén, digamos, experimental del, del plantel y pero mucho el escenario no cambia, nosotros intentaremos ser lo más eh, competitivos posibles en ese escenario, con ese contexto recién hablaba con Barral y con su origen que los dos van a tomar Los dos van a ser los bases del equipo y van a tomar un rol que nunca tuvieron antes. Eh, uno de ellos va a tener va a ser titular, no, no importa tanto quién, pero hoy el otro, lo, el otro va a ser relevo y ninguno de los dos asumió esa función con anterioridad. Sanzoté era otro chico que está en el equipo hace tiempo y que ya está identificado. Creo que la palabra identidad va a ser un denominador común permanente de obras en este en este proyecto en esta en este año. Así que la incorporación de, de Walter es muy importante en términos de, de que es un jugador que está en plenitud, primero, porque viene de, de un año magnético con San Lorenzo, de salir campeón, de ser un jugador sumamente importante, y le, yo decía recién a, a Noelia eh, que en, la, en las pruebas con la nutricionista ayer apenas llegó y se bajó del auto de viaje, hizo la prueba de nutrición y de, y de mediciones corporales... Me decía a gabriela la nutricionista de obras que es uno de los mejores eh, las composiciones corporales y de menor masa grasa que el que ella ha tenido en el en, en los últimos años en obras y eso marca un poco también eh, lo, los cuidados marca también la obviamente el biotipo que es un privilegiado claro, claro, claro. Marca, marca un poco cuál es el perfil hacia dónde tienen que ir los jugadores jóvenes no de, De, de buscar esa excelencia y bueno, eh, pero sin duda que será un, un, un lindo proyecto para ir este, construyendo eh, Nico, eh, Nico Nico Casalanguida con quien estamos hablando con la conformación del equipo que, que nos estás contando en este momento eh, infiero que tanto Seba Morales y, y Franco Mariani estarían fuera del equipo eh, en principio es Es casi un hecho que sí es, es casi un hecho que sí eh, yo no, no, no doy nada definitivo son charlas que se tienen con, con la dirigencia aún pero la incorporación de Walter generó también algunas modificaciones en la, en la formación del equipo y de las posibilidades eh, de, de obras y, y la incorporación de San Sotera también Eh, así que es, es muy probable de que de que el equipo busque un un escolta americano eh, para um, un escolta que pueda jugar de alero, eh, que sea extranjero y un un pivot eh, nacional, este que está a punto de ir. ¿Qué es Leiva? es muy probable. Sí. Está bien, entonces sería, eh, hoy por hoy es Barral, Subrijen, sotera y un extranjero que puede jugar en la posición del 2 y el 3, Horner, Walter Hermann, Matías Bortolín, la posibilidad en las próximas horas de Martín Leiva, y, y después, ¿qué otro de los chicos estarían este formando parte de este equipo? ¿O si meterían alguna otra ficha más por ahí este de afuera que, que no sean los chicos del club? y acá hay al algunos chicos con los que estamos entrenando que, que tienen potencial que todavía son muy jóvenes y que, que les falta trabajo lógicamente porque son muy jóvenes pero que hay que tienen potencialidad por ejemplo Lautaro Berra es un... no sé si lo nombraste a Matías Bortolín vos Sí, lo nombré, lo nombré a Bortolín Bueno, Matías Bortolín, Lautaro Berra eh, Denny Horner y el pivote que está faltando en la estructura serán los que ocupan el juego interior y también hay algunos otros chicos que son interesantes que estamos evaluando, que estamos observando y que queremos potenciar eh, Baluzzi es otro de los chicos que tiene condiciones como para ir insertándose poco a poco en el equipo y hay otros, hay varios en la cantera que, que bueno, ahora están empezando a entrenar con el equipo, los iremos evaluando este y, y luego los que tengan las condiciones los que se ganen la confianza a partir de del trabajo y el compromiso y la seriedad que muestren en, en el trabajo diario eh, irán teniendo progresivamente posibilidades dentro de esta cadena de desarrollo que es la búsqueda de, de potenciarlos para que alcancen la máxima competencia y eso puede generar en algunos eh, un, una determinada cantidad de tiempo y en otros puede ser más Eh, más rápido, ¿no? Pero esa es más o menos la... esa es Más o menos, no, esa es la idea de, de este perfil de equipo de obras. La temporada pasada tuviste a Martín Leiva, aunque obviamente no fue lo que se esperaba, ¿no? Por el tema de las lesiones y por lo que vivió Regatas en contra a los resultados. Ahora, ¿qué falta para su llegada? No lo sé, ¿qué falta para su llegada? No lo sé, eh, pero sí... Leiva tuvo muchos inconvenientes con su hombro la temporada pasada una luxación primero una recuperación y después un, una otra luxación que generó la cirugía por lo tanto se perdió gran parte de la competencia y por lo que me dice javier pasopierro que es el médico de obras eh, la lesión de obras es una, la lesión de hombro perdón es una de las lesiones más difíciles de recuperar con nada es una articulación muy móvil por lo tanto esto va a llevarle a martín por un tiempo de, de, de retorno si bien él ya está haciendo algunas cuestiones que tienen que ver con el duarte y él está recuperándose en caso de que se defina su incorporación este, seguramente su recuperación basquetbolística será paulatina y le llevará un tiempo así que bueno será será cuestión de, de ver primero si define su incorporación en obras termina de concretar y después eh, continuar su, su recuperación basquetbolística si eso ocurriese. Eh, Nico, bueno, eh, nada, vamos a estar permanentemente molestándote seguramente, bueno, en las próximas horas esperaremos la, la confirmación de Leiva, eh, nada, que tengas una buena temporada, como le dijimos recién a Ronaldo. Eh, lo mejor para vos y para este equipo... Ah, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo seguirá tu carrera con respecto a la, a la selección argentina? Vos tenías contrato, estás a cargo de un proyecto, calculo en la, la, la confederación, ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer con eso? ¿Tenés idea? Sí, en principio mi vinculación contractual con la confederación culminó porque... Eh, no, Cuando Sergio toma el equipo y me, me invita a volver a trabajar con él, la vinculación contactual fue por las dos temporadas, los dos procesos, el preolímpico y los Juegos Olímpicos, y ahora ello, eso terminó. Pero bueno, hemos he, he estado, este ha sido mi sexto año con la selección argentina, en con asumiendo distintas responsabilidades, distintas funciones, y bueno, ahora será momento de análisis, de balance, Federico Zubieles, alguien a quien tengo un, un especial respeto eh, por, por el trabajo que está realizando, tomará y evaluará eh, las, las decisiones que considere para continuar eh, el proyecto en la Confederación. Este, pero sin duda de que, de que bueno, soy un agradecido de, de haber estado todo este tiempo y, y siempre, al menos en mi caso, siempre trabajo pensando que puede ser la última vez. La selección es un privilegio y y sabes que cuando estás ahí sabes que no es para siempre, sabes que es muy difícil sostenerse. Este y, y bueno, ojalá que eh, pueda volver a estar en algún momento, pero eso lo desconozco eh, en este momento. Así que ahora mis energías y mi foco está puesto 100% en comenzar este proyecto en obra. Terminamos recién un un proceso excelente a nivel, en todo aspecto, pero sobre todas las cosas, humano eh, eh, hemos conformado una familia en la selección argentina que, que nos ha permitido tener sensaciones únicas y ser respetados por otros deportes, eh, ser ponderados en otros aspectos más allá que, que, que van más allá de los deportivos y, y eso también es mérito de, de todos, ¿no? De la confederación en principio, pero y mucho... De, muchos de los jugadores que también son han han mostrado un nivel de compromiso, de seriedad para defender los colores de la Argentina en el mundo que, que son que despiertan la animación, ¿no? Este, así que veremos, veremos qué sucede más adelante. Te mandamos un abrazo enorme, Nico. Bueno, Fabián, abrazo para ustedes, en la mesa de trabajo y a toda la audiencia, gracias por la comunicación como siempre. Ahí está, la palabra de Nicolás Casalangi y al técnico de obras sanitarias. Antes pasó eh, Ronaldo Córdoba en este programa. Estamos con, bueno, con Franco en Boca, que ya está viniendo para acá con Noelia Orman. ¿Está por ahí Noel o, o no? Sí, estoy por, acá, estoy por acá, Ah, bueno, contame un poquito el panorama que, que hicieron, cómo se fueron los jugadores, cómo cómo qué qué pudiste averiguar. Mira, ni bien empezamos a hablar con Nicolás Casalanglia, estaba terminando el entrenamiento, así que fueron saliendo los jugadores. Ahora voy a tratar de, de buscar a Walter Herman, a ver si podemos